Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, bueno, contanos cómo han arrancado. Sabemos que se reunieron este fin de semana y, bueno, que están analizando hacer un nuevo informe respecto a la situación sanitaria en José Cepas. Sí, sí, en realidad siempre estuvimos conectados, siempre estamos con las reuniones y cada vez ¿no? que, que hay, digamos, un vaciamiento grave,、eh, porque en realidad todos、eh, s i g u e o sea, continúa el vaciamiento, nada más que por ahí hay golpes graves, como por ejemplo. Eh, ya un centro de salud que no tenga ninguna atención médica, de las cinco atenciones básicas, que es, digamos, enfermería, gine ginecología, clínico médico, pediatría、eh, y estetricia,、eh, sigue avanzando, por ahí más lentamente, pero、eh, es evidente. ¿Qué centro de salud no tiene ninguna especialidad? Sí, eso lo estamos、eh, analizando y queremos hacer un informe、uh -huh. eh, para eh, tener digamos,、eh, datos i g m o s d a certeros.、Uh -huh. Por el momento, digamos,、eh, el centro de salud que, con el que yo me manejo, que es acá el de Mirador a l t u v e el año pasado teníamos pediatría, teníamos、eh, ginecología y teníamos clínico médico, que reclamamos un montón para que nos manden un clínico médico. Y vino y renunció, el ginecólogo no vino más. Y, y bueno, eso sucede: que por ahí los médicos se van porque, sinceramente, el sueldo es muy, muy poco, o porque salen propuestas mejores, o porque se enferman. Y bueno, y no los reemplaza nadie. En este momento, la sala Mirador Altube solamente cuenta con obstetricia y con、eh, enfermería. Que es un centro de vacunación de los siete que pusieron.、Uh -huh. O sea, no hay ni pediatría ni clínica médica. Claro, no hay ni clínica médica, ni pediatría, ni ginecología. O sea, funciona más como un vacunatorio que como un centro de salud del barrio. Sí, sí, sí. Sí, porque obstetricia hay una vez por semana y a veces cada 15 días. Ustedes han, desde el barrio, planteado esto al, al secretario de Salud en varias oportunidades, Carta. Incluso vos personalmente has ido a tener reuniones con el secretario de Salud para plantear la necesidad. Me acuerdo del reclamo de que、eh, sostuvieran el neumonólogo en el centro de salud, el pediatra y el neumonólogo.、Eh, y ¿Cuál y es la respuesta que reciben desde la secretaría de Salud de José Cepas? Sí, que los médicos、eh, que no pueden porque los médicos no quieren venir, porque no consiguen médicos, pero precisamente, bueno, el doctor que se había ido, que es el n e u m o no n ó l o g o él quiere volver、mm. y se manifestó, fue a la municipalidad, habló y le dijeron que no cuentan con fondos para contratar médicos. Y cuando yo voy a mí me dicen que no hay médicos.、Mm. El médico tiene que ir a hablar con ellos、uh -huh. y el médico va y, y le dicen que no cuentan con fondos, pero que lo van a llamar en algún momento.、Uh -huh. Están iniciando un nuevo censo, un nuevo registro de justamente esto: ¿no? ¿qué n o especialidades había pre-pandemia en 2019? ¿Cuáles se sostuvieron y cuáles se vaciaron en 2020? ¿Y cómo se arranca hasta el 2021 desde la Asamblea? no? ¿No? Claro, que es más para también、eh, pedirle a la gente n o que, que si quiere colaborar o si ellos tienen, ven algún, alguna situación, algún faltante de médicos o algo en que nosotros lo podríamos、eh, ayudar, nos escriban a la página, que es、eh, No al cierre de salitas,、uh -huh. eh, JCP, que es José C. a p a z、eh, que busquen la página y nos escriban, que ahí、eh, vamos a estar con Marce o con. con Con la gente de la Asamblea tratando de, de ayudarnos, y sí, vamos a hacer el censo que hacemos todos los años、eh, para ver qué es, lo que, qué es lo que está faltando a comparación del año pasado y,、uh -huh. y ver en qué podemos solicitar, porque、uh -huh. como siempre, n o los centros están con el pasto largo, se están cayendo a pedazos,、eh, no, no, no hay ningún tipo de, de colaboración de, de la municipalidad. Más que si nosotros vamos y decimos cosas certeras, como pasó con Sagrada Familia, que, que se estaba cayendo a l techo.、Uh -huh. Y si vos hacer el, el reclamo y con, con fotos y cosas, ahí recién reacciona la municipalidad. Entonces, tratar de ayudar y, y ver cómo podemos avanzar. El famoso comité de crisis del que iban a participar las organizaciones sociales, los centros comunitarios, la ciudadanía y entre ellos la Asamblea, no al c i e r las a l i t a s para colaborar、eh, con el gobierno municipal en señalar q u e políticas públicas son necesarias en los barrios. Ese comité de crisis fue declamativo, pero nunca funcionó, nunca tuvo una sola reunión. Eh, que yo sepa,、eh, y la verdad es que yo estoy al tanto, trato、mm. siempre de estar al tanto en los centros o, o, en, o en los grupos, todo lo que sea de salud, y la verdad nunca, nunca supe de ninguna reunión. c l a Fue, que, fue, fue la, la declamación de que había un comité de crisis, pero nunca hubo una reunión para poder diseñar justamente las políticas públicas de atención. Sí, sí, fue una, una, una oportunidad que se perdió porque hubiese sido lindo. La verdad es que, que se forme un comité y que. Lo, y que la Población, podamos ayudar en lo que realmente necesitamos, porque somos nosotros, digamos, los más humildes, los que, lo que siempre estamos ahí poniendo el pecho a la salud. Flor, ¿hay alguna fecha ya para la próxima reunión? ¿Todavía lo están conversando? No, por ahora lo que estamos solicitando es que si hay alguna información de un médico pediatra o un clínico que está faltando, que. Eh, el año pasado o, esta, o este mes,、eh, no, que el año pasado o el mes pasado no haya e、eh, s t a b a y ahora no está, que, que se comunique con nosotros, que nos manden, así nosotros podemos ir armando el censo. Una vez que tengamos la información, que es en dos semanas,、uh -huh. eh, vamos a organizar ya una reunión abierta a la, a, al público y, y ahí vamos a ver en qué podemos ayudar y, y le pedimos también que se acerque. Bien. Flor, como siempre, te agradecemos estos minutos. Un abrazo grande. Gracias, Dani. Hasta luego. Un bendito.